grabando, las verdades de esos perros que me están ladrando, la neta yo soy pobre y no lo niego, estoy pensando en el futuro y en el tiempo que se está acercando, yo pertenezco a la clase media, tu tragedia, desimitarte hasta que mueras como la anemia o hacer tu sangre agua como lo hace la leucemia y hago que des más vueltas que un demonio de Tasmania, enfermo de la mente te he casado, esquizofrenia soy irritante como las aromas de la moria inconfundible e intocable como California, yo soy de un diablo y he llegado y te dejo en memoria